Que esta es una de las canciones más grandiosas de George Michael. Esto ha sido Faith y la tarde en Play Kiss que arranca en este momento. Cinco sobre las cinco, a h o r a menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente bien. Sí, pues venga, vamos a pasarlo en grande. Tres horas estupendas que se te van a pasar volando, ¿eh? sobre todo si vuelves a casa i t después de una jornada intensa en el trabajo, claro, y con música que te transmite muy buen feeling y muy buen humor. Las formas de contacto, nuestro WhatsApp ha abierto desde ya mismo: 606-712-658. Ahí está Leo Garriga con el teléfono, ahí a tope, claro, por supuesto. Y <ríe> yo aquí encantado de ponerte muchísima música. e s el compañero Ricky que s i g u e ahí recuperándose, que está, está bien, está bien, ¿eh? está en casita ahí. Puede estar al 100%. Y yo soy Víctor a l v a r e z te mando un abrazo gigante, buenísimas tardes. Esto es. Lake Kid. Who thought they were pretty smart? But you got me right down to an art. You think you're a genius, you drive me o f the wall. You're a regular original, I know it all. I l o v you, think you're special. I l o v you, think you're something n e Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Now, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. For、okay. your Brad Pitt, that don't impress me.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 Me, I'm あ<田> Decir que esto es una melodía un poco fácil que recuerda pues, al mítico c a s i o t o n Bueno, pues, a mí me parece todo un himno el que cerraba ese primer álbum de The p e t s Mode, la banda de The Gahan, ese Speak and Spell, que es realmente tremendo. Y es Can't Get In Off. Bueno, hoy, 17 de mayo de 2022, es el Día Mundial de Internet. ¿Te acuerdas de ese mod de 56K, verdad? <risa> Un invento que nos ha cambiado la vida y nos tiene mucho más conectados e informados, o tal vez no. Cada vez están más extendidas、eh, hoy en día las plataformas cuyo objetivo es encontrar a una persona con la que con suerte podamos entablar una relación afectiva.、O、a pesar de ello, sigue existiendo、um, un cierto estigma ¿no? sobre encontrar a alguien a través de las redes sociales. ¿Y tú, ¿serías capaz de buscar una relación a través de una aplicación de citas? Entre todos los mensajes que recibamos al 606-712-658, 606-712-658, entre todos esos mensajes, vamos a regalar una Tower o 2 Style Divisa de Energy System. Todas las tardes en Kiss. kiss. Hey,、yeah. Kiss. Come on. Ready? A truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy k a u f m a n s gone resting. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me how you like Hoy se cumplen 10 años de la muerte de la cantante, compositora y pianista estadounidense, la Donna Adrienne Gaines, conocida internacionalmente como Donna Summer, la reina de la música disco. Donna Summer nos dejaba el 17 de mayo de 2012 por las complicaciones de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado. La reina del sonido disco debutó en la música con tan solo 10 años cuando sustituyó en una iglesia de su comunidad a la vocalista del coro que no se presentó. A partir de ese momento decidió que lo suyo era el mundo del espectáculo. Tras participar en el elenco del musical h a i r grabó su primer disco Lady of the Night en 1974, que se convirtió inmediatamente en un éxito internacional. Desde entonces, la carrera de Donna Summer despegó. Ganó cinco premios Grammy. Fue la primera artista en tener tres álbumes consecutivos en el primer puesto de la lista norteamericana, además de vender más de 150 millones de copias en todo el mundo. Siendo una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos. Y esto es Hot Stuff, Donna Summer. But what it is is something Bye. No. Que te quiero, s t e v e Wonder. Ay, os coto, soy el Love o n Play Kids. No sabemos si es algo que se ha perdido por culpa de internet,、eh, que se pierde el romanticismo, quizá. h a personas que prefieren que. No sé. De verse cara a cara,、eh, por eso te hemos preguntado si tú serías capaz de buscar una relación a través de una aplicación de citas al 606-712-658. A ver, que nos cuenta, por ejemplo, Carlos desde Ibar. Hola, p l a y k i s Hola. Buenas tardes, Carlos Buenas. de Ibar. Pues bueno, estas páginas de citas, la verdad es que no es lo mío. Yo、bueno. soy más a la antigua, prefiero el contacto directo, mirarse a los ojos. Y así es como he conocido a mi pareja actual. Y bueno, somos muy felices. Aunque también tengo amigos que han conocido a sus parejas. El amor de su vida, pues a través de estas webs de c i t a s Así que bueno, habrá de todo. Un abrazo grande y un saludo, Agur. Agur, Carlos, un saludo. Bueno, estás haciendo un poco 50-50, ¿no? Estás que sí, porque has conocido a esa persona.、Eh, mejor dicho, que sí, porque tienes amigos、eh, que. Que, que, que han conocido a esas personas y tú prefieres el, el cara a cara, ¿no? Bueno, Belén desde Toledo, ¿qué nos c u e n t a s Yo me atrevería y de hecho me atreví porque el mes pasado hice un año con mi pareja. Enhorabuena. Y nos conocimos a través de una de estas plataformas de i n t e r n e t Es lo que tiene el amor en tiempos de pandemia, pero bueno. Y me estás escuchando, te quiero, s n o r k y ¡Ay! ¡Qué mensaje más bonito, por favor! Diana a desde Tenerife. Hola, ¿qué tal Playkit? d a y a n a desde Tenerife. Bueno, mira, yo no me atrevería, porque casualmente mi hermana está conociendo gente de plataformas de citas y、bueno. todas son lo mismo, cortadas con la misma tijera. Tienen el mismo discurso, las mismas excusas, así que negado. Next.、Ah, next, <risa> e l siguiente, ¿no? Como, como el Tinder. Bueno, hay, hay opiniones de todo tipo. Venga, uno más, Ana, desde Getafe. Hola, pues no solo me atrevería, sino que Tenemos una niña en común, nos casamos el día 28 de este mes y bueno, seis años de relación y sumando. Enhorabuena y que sean muchísimos más. Vamos a por más canciones en Play Kiss. Esta, esta ya la he puesto, si pongo esta, ¿qué tal? Play Kiss. Play. Play Kiss. Esto es Kiss. Did it again, I made you believe we're more than just friends. Michael Phil con la vocal de Maggie Rayleigh, Mulla y Shadow, el hombre del tubular b e l s Hablando de tubular belt, si yo sé de personas que me han contado que en su día, hace yañitos, se fueron al cine a ver El Exorcista solamente por escuchar ¿no? la música de Michael Phil y bueno, salieron un poquito、eh, tiritando de miedo ¿no? del cine ¿eh? y, y quizá del frío también, ¿no? <risas> de la te acondicionado, bueno. Hoy te estamos preguntando a través de WhatsApp, 606-712-658, 606-712-658, si tú serías capaz de buscar una relación a través de una aplicación de citas. Te recuerdo que entre todos esos mensajes vamos a regalar una Tower 2 Style Ibiza de NDJ System. Todas las tardes en Kiss. ¡Ah! ¡Replay Kiss! De ánimo. ¡Oh, yeah! Esto es... ¿Qué es? a c a a el segundo álbum de Madonna que es la、like、Cabergin Material Girl. Grandísimos himnos y grandísimas canciones que tienes cada tarde en Play Kids. Volviendo a casa en este momento con Atasco. Ya sabes que tienes ahora mismo una buena cara estupenda porque estás disfrutando con la música que ponemos, por supuesto, claro. Con todo el buen rollo que te transmitimos cada tarde en Play Kids. No, estamos a falta de prácticamente siete un poquito menos para alcanzar las seis ahora menos en Canarias. momento para que llegue por aquí Ismael Arran z repasando lo más destacado de la actualidad informativa. Y en la próxima hora vamos a disfrutar con sonido Eurobass n de IFL 65. También van a estar por aquí Toto con ese Hold the Line. Y te voy a hablar por qué no. De las Spice Girls y de Winnie Houston. e n Seguida aquí en Kiss. Pero antes tengo a Panon Five Play Kiss.、Como、todas las tardes en Kiss. Hi.